Nosotros que estamos en comunicación telefónica en esta tarde y vamos a charlar un ratito con él que tuvo la diferencia de atendernos en esta tarde, tarde fresquita, muy muy fresquita en la ciudad, vamos a charlar un ratito con Edgardo Fuggerat que lo tenemos ahí está trabajando también en este momento me parece, nosotros los molestamos un ratito pero tuvo la diferencia de atendernos, hola Edgardo, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo te va Natalia? Bien, bien, bien, muy bien ¿Todo bien? Sí, esperando que siga el sábado este esperando ese momento que para mí es importante y disfrutarlo y compartirlo con la gente que quiera ir y así entre todos, me ayuden a ayudar. La verdad que sí, eh, importantísimo. Bueno, el sábado ¿a qué hora, Edgardo? El sábado es a las 21:30 horas. En el para, para respetar el horario, para comenzar a las 22. Sí, sí, te escucho. El sábado 12 de junio, el sábado que viene. El sábado 12 de junio, entonces, a las en el Teatro Español, ¿verdad? En el Teatro Español, a las 21.30 horas. Perfecto. ¿Y dónde pueden conseguir las entradas la gente que está escuchando la radio? No, Natalia, no, nos vamos directamente, eh, no estamos vendiendo entradas con anticipación, sino que es el mismo día de de la, de la, de la presentación del disco. así vamos a vender, comenzar a vender el disco. Sí. Y ahí así se van a retirar las entradas. Ah, buenísimo, espectacular, bárbaro. Y todo lo recaudado, vamos a recordar que con la venta de, de todo lo recaudado con la venta del CD va para la casita de la vía, ¿no? Va a ser donado a la gente de la casita de la vía. Sí, sí, nosotros eh, hicimos así, eh, la venta del disco es todo para la casita de la vía. Perfecto. Y los que acompañan, porque si va una familia, por ejemplo, no, no los cuatro van a, o los cinco que van a comprar un disco. Sí. Y los que acompañan, digamos van a pagar una entrada de 10 pesos para solventar los gastos, digamos, de la puesta en escena de ese día. Baro, baro. Esa, es, esa es la idea de la entrada, de cobro de esa entrada. Bueno, contame también, eh, ¿va a haber artistas invitados? Sí, sí, va, va a haber algunas novedades. No pude hacer un, un show como dice los que acorabas en el 2004, sí. con 17 personas, no, no. Lo que vamos a hacer es la presentación de, de las canciones, Con, va a haber un eh, artista invitado de 25 de mayo Va a haber algunas sorpresas que no las quiero decir por supuesto. Para que ese día este, el, Se puedan enterar Va a haber una participación del público Necesario para que Para que yo pueda este, Tener la opinión de ellos En fin, van a haber algunas cositas que va a hacer Que la pasemos una hora, una hora y media Realmente bien Bueno, buenísimo, ¿cuántos temas tiene el CD? El, el, el CD tiene 10 temas 10 temas. 10 temas eh, cantados y, y hicimos, vos sabés, la hicimos una, una síntesis de lo que es la música de Crisálida. Ah, sí, por el supuesto. Número, el número 11, la sí. canción número 11, es una síntesis de todo de, de toda la composición de, de, del tema de la película. De la película Crisálida, sí, como no, eh, bueno, que tuvimos el gusto también de lo, de lo que cantes en vivo el día del cierre del festival de cine, así que bueno, estaba ahí muy muy emotivo fue todo eso también. Sí, ¿no? sí, sí. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Bueno, ¿algo más para agregar, Edgardo? ¿Algo bueno, más que haya que decir? Puede, en la sorpresa hicimos algo con Julio. Ah, mirá. Pero te, te la dejo picando, no te puedo. No te me pago, digas no nada, no me digas absolutamente nada. No, no, no, dejalo, no, dejalo así. algo con Julio, que realmente es un fenómeno, este un tipo fantástico, ¿no? Yo no lo conocía de, de, de trabajar con él. Sí. Lo conocí con la película y ahora mucho más. Realmente este es un profesional fantástico junto con fabio ¿no? Por okay. perfecto vale, le le un saludo todo su talento todas sus ganas y el tiempo y todo su tiempo para realizar esto entonces lo vamos a dejar ahí está ya está listo ya está ya, me, ya dimos una puntita una puntita claro, claro, porque... <risa> <risa> Yo espero que la gente se que, que te acompañe para, para poder ayudar a, a esta gente que trabaja muy bien la casita de navía y Todas las autoridades que están allí hacen un laburo fantástico. Sí. Bueno, yo voy a aportar mi granito de arena y devolver algo de lo que de todo lo que me da Dios todos los días. Bueno, bárbaro, Edgardo, te mandamos un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por hacerte un huequito para atendernos en esta tarde. Eh, bueno, no, hoy, te, no, no. hoy tempranito estábamos escuchando uno de tus temas, ahora vamos a poner otro tema, eh para para Muy ilustrar bueno. un poco esta nota. Eh, muchísimas gracias, bueno, y allí estaremos, eh como no? Bueno, gracias, gracias, Natalia, te espero. Un beso, hasta luego, chau, chau. Ahí estábamos charlando entonces con el doctor Edgardo Fuyerat, bueno, que tiene como dos pasiones, ¿no? El tema de la música por un lado y la medicina también por el otro, y que este fin de semana va a estar presentando su CD que se llama Volver a nacer, no sé si lo dijimos en la nota o no. Se llama Volver a nacer, tiene varios temas, va a ser allí en el Teatro Español y todo lo recaudado con la venta del disco va a ser a total beneficio de los chicos de la casita de la vía, así que bueno, no te lo pierdas porque realmente Eh, va a estar muy muy bueno, son 11 canciones ¿eh? y también habrá la participación de, del público y algunas sorpresitas que no te lo podés perder seguimos, dale, con más